¿Cómo estáis con Mueller? <risa> eh, Sabes qué? Tengo algo que decirte y no te lo he dicho porque tú y yo hemos sido amigos desde súper chicos, pero creo que ya llegó el momento. Y es que mi apellido no se pronuncia Mueller, es miela. Müller, cachay, repite conmigo, porfa. Müller, tú no tenías por qué saberlo, pero esos dos puntitos que están sobre la u no están ahí por casualidad, ¿cachai? Hay un tema fonético detrás de todo eso. No es cualquier cosa. Es muy propio del lugar donde se originó, que se llama Baden-Rotenburg. Pero en ese entonces mi apellido se pronunciaba Müller, así que por favor, lo único que te pido es que no me digas más Müller, por favor. Es Müller, Müller. Siempre es bueno aprender algo nuevo. como aprender a preparar pavo relleno al alfredo, carne molida, cuatro dientes de ajo, almendras peladas y por supuesto, el ingrediente principal, pavo aristía.